UNLAR informa primero. Hora 15, minutos. Temperatura 30 grados. Humedad 80%. Locales. Comenzó el juicio por el homicidio de Angelelli. Después de 37 años de espera, el Tribunal Oral Federal de La Rioja abrió sus puertas para dar comienzo a un histórico debate. La causa tiene como principal hipótesis que la muerte de Monseñor Enrique Angelelli fue un atentado y no un accidente vial. Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella, únicos imputados aún con vida, serán juzgados por los delitos de homicidio agravado, asociación ilícita y tentativa de homicidio. Radio Universidad Renovada. La nueva programación saldrá al aire a partir del miércoles por la emisora 90.9. La radio brindará un espacio destinado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Cabe destacar que esta nueva programación contará con la participación de profesores, alumnos y codocentes que podrán alzar sus voces por primera vez sin miedo. Nacionales. Clarín intenta frenar la aplicación de la ley de medios. El Grupo Clarín presentó ayer ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, (Afca) una propuesta para cumplir con la Ley de Medios. El presidente del Afca, Martín Sabatella, tras recibir el plan de adecuación de Clarín, dijo que el organismo regulador que él dirige tiene 120 días para analizarlo. Una vez tratado por el directorio y en caso de que aprobarse, el grupo tiene 180 días para la ejecución de la transferencia que quieren hacer el medio opositor. Envían gendarmería a Chubut por cortes de ruta. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, aclaró que la presencia de gendarmería se debe a un corte de ruta iniciado por docente, lo cual provoca la falta de combustible en Chubut y Santa Cruz. Berni comentó que la Fuerza Federal permanecerá en Comodoro hasta que se garantice la disponibilidad de combustible, ya que esto está afectando el sistema de salud de la provincia. <risa> Internacionales México y Venezuela acordaron relanzar sus relaciones. Los cancilleres de ambos países se reunieron ayer en la Ciudad de México con el objetivo de reiterar el compromiso de estas naciones para relanzar sus relaciones bilaterales. Se propuso un diálogo fortalecido, un mayor intercambio comercial y de inversión, así como un mayor flujo en términos de cooperación en los ámbitos de educación, cultura, ciencia, turismo, promoción económica y temas consulares. Además, México reiteró su posición a favor de la candidatura de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el periodo 2015-2016. Deportes. Tenis. Novak Djokovic derrotó a Del Potro en tres sets. El serbio se impuso por 6-3, 3-6 y 6-3 en la segunda presentación de ambos en el torneo de maestros en Londres. El tandilense jugará con el suizo Roger Federer el sábado en el torneo que cierra la temporada y reúne a los mejores ocho del ranking de la ATP. Es la hora 15.06 minutos. Temperatura 30 grados. Humedad 80%. Hasta aquí Unlar Informa Primero.